Saludos a la audiencia de Farco. El Código Electoral Nacional reconoce el derecho a votar de las personas procesadas que se encuentran cumpliendo prisión preventiva en nuestro país. Argentina tiene 305 unidades penitenciarias que albergan a más de 70.000 presos, quienes podrán ejercer su derecho del sufragio en estas pasos nacionales del próximo 13 de agosto. En la provincia del Chaco son más de 800 las personas privadas de su libertad que podrán acceder al voto este domingo. Kevin Nielsen, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco, expresó al respecto efecto para estas elecciones nacionales PASO ha previsto tanto en las 10 unidades del Servicio Penitenciario Provincial como en dos unidades del Servicio Penitenciario Federal que están en la provincia del Chaco que arrasan al derecho al voto en personas privadas de libertad eh, particularmente son alrededor de eh, 800 personas las habilitadas a emitir su sufragio de una población total eh, de 1.190 prácticamente 1.200 personas privadas de libertad lo realizan mediante una boleta única con mesas eh, que se habilitan en cada una de las unidades, una mesa por unidad eh, con autoridades de mesa designadas que es de gusto que se suele designar desde el tribunal electoral el, el acto dura todo el día, muy similar a lo que ocurre en cualquier establecimiento educativo hay un cuarto oscuro donde la persona puede ingresar el, elegir, doblar la boleta y poner ponerla en la urna. Además se refirió al uso de celulares en las cárceles y la importancia de las tecnologías a la hora de conocer las propuestas de los precandidatos Precisamente la provincia del Chaco tiene una particularidad que es que hace aproximadamente un año se encuentran habilitados el uso de teléfonos móviles, lo que ha permitido aumentar el nivel de conectividad y conexión eh, y acceso a la información respecto a lo que sucede en el mundo libre. Justamente un tema que está tan debatido, entre comillas, en los últimos meses que es el uso de teléfonos celulares de parte de las personas privadas de libertad que además de permitirle acceder a muchísimos derechos como la vinculación familiar, el acceso a la defensa eficaz, el acceso a la justicia, etc., también eh incrementar el la, la comunicación y el acceso a la información pública tanto respecto a los actos de gobiernos como por supuesto estar informado de la realidad económica sociopolítica y de las distintas propuestas que tienen cada uno de los candidatos la privación de la libertad no debe vulnerar los derechos de los ciudadanos como el de elegir los gobernantes o poder acceder a las diferentes tecnologías de información que hacen posible la inclusión social al momento de recuperar la libertad informó para farco marcelo gauna Radio Nuestra Voz 88.7. Construyendo Comunicación. Resistencia. Chaco.